20 puntos para Leonardo Mainoldi que está muy bien, 13 rebotes para él 15 para Gabriel Deck, 4 rebotes la vuelta de Roberto Batalla o sea Robert Battle con 15 puntos 3 rebotes, 13 para Diego García 12 para Juvalek en el conjunto de Picato 8 rebotes, 2 asistencias 12 para Gregory Slider con 8 rebotes y 2 asistencias 11 para el siempre rendidor Alejandro Lovati 5 rebotes, 10 y 11 para Mariano Fierro se asegura el número 1 hasta el final de la temporada Kimsa de Santiago del Estero, el mejor equipo pero la noticia puede estar en Mar del Plata y por eso vamos a charlar con Martín Paredes Cordobés el hombre eh, médico de Peñarol ¿Cómo te va Martín? ¿Qué decís? Mati, Travers y Fabián Pérez te saludan ¿Cómo te va Fabián? Matías, ¿cómo les va? Bien, todo muy bien, todo muy bien Bueno, contanos un poquito, ¿se recuperan algunos soldados y... ¿Se cayó Leo de vuelta? Mira, eh, cuando promediaba el final del, del primer cuarto, me parece O el segundo eh, cuarto, Leo sintió una molestia en la región del gemelo interno de la pierna derecha posiblemente por una sobrecarga eh, no te olvides que viene de un parate por un por un desgarro en, en el disco tibial eh, con lo cual mm, se decidió con con buen tino que no que no continuara no así que bueno estamos eh, a la espera vamos a realizarle algunos estudios para para ver realmente la la gravedad de de la lesión si si es que la hubiera o si es solamente una contractura muscular no eh, te repito porque se cortó en un momento por lo menos sí. no pude escucharlo bien este es en el mismo lugar de la lesión anterior o se se puede es que está se resintió de la lesión anterior no no no ah. es en la región eh, la la lesión anterior fue en la región del isquiotibial eh, y ahora es en el gemelo interno de la pierna derecha posiblemente sea una sobrecarga producto de, de propio ¿no? de, de, sí. de un jugador que viene de, una, de un parate, de una lesión pero tuvo una semana buena entrenó con, con plenitud así que esperamos que no sea una lesión grave, simplemente una, una distensión muscular ¿Y eso se va y, a saber hoy a la tarde? Hoy a la tarde, el doctor Salesi en el Instituto Radiológico le va a realizar los estudios así que vamos a vamos a esperar a ver qué qué novedades tenemos ¿no? y por lo que comentó Leo que y, y por lo que pudieron ver a priori qué es lo que podría llegar a contarle a la gente de Peñarol en un en una primera instancia eh, naturalmente sin sin tener el estudio pero por el, el tipo de molestia que sintió qué podría Mirá, ser Martín eh, yo por el tipo de molestia, por la sensación que me refiere Leo y por el dolor al tacto, le diría una distensión grado 1 a grado 2, es decir, eh, un desgarro grado 1, grado 2, que mm, se llama distensión porque la, el daño que se produce es de fibras, no del de complejo muscular, sino de, de pequeñas fibras, ¿no? Así que de confirmarlo... Eh, una lesión grado 1 o 2 estaría entre los 7 y los 10 días, eh, lo que equivale a una distensión muscular, ¿no? Claro. Pero hay que esperar, muchas veces hay una contractura producto de la sobrecarga y uno a veces confunde, confunde el cuadro y y parece más grave de lo de lo que es, ¿no? Y y esto Así se que, recupera con reposo y con kinesiología? Kinesiología, hielo, Eh, reposo eh, las fibras quedan contundidas quedan con, con cierto edema sí. y, y hay que trabajar sobre eso con kinesiología así que eh, si en el peor de los casos se perdería eh, el partido con Boca y un partido más eh, yo no creo que sea más grave que eso habría que esperar, ¿no? porque por ahí podemos tener alguna sorpresa, pero en general uno va previendo esta situación y, y y esperemos que no sea no sea lo que uno espera Seguro. que no pase no estamos hablando con Martín Paredes el médico de Peñarol de Mar del Plata que nos está contando acerca de la lesión de Leo Gutiérrez en el día de ayer en la victoria de Peñarol frente a la Unión de Formosa 89 a 77 y un punto favorable si es que alguna lesión tiene un punto favorable es por lo menos les pasó jugando de local no sí sí la verdad que Esto se complica un poco más cuando Cuando está el equipo de gira Por una cuestión de logística ¿no? Sí, de confianza también y todo ese tipo de cuestiones ¿no? Exacto, y sobre todo La logística para realizar el estudio eh, No es lo mismo Tener a disposición Un, un centro en tu, en tu ciudad donde eh, Se realiza con Con rapidez, con confianza Con los profesionales eh, Con un equipo De fisioterapeutas que realmente está en el lugar de de, de la producción del, de la lesión es decir cambian un montón de cosas no siempre, siempre. es preferible <ríe> preferir no lesionarse pre obviamente lesionas. preferir no lesionarse y viajar por todo el mundo exacto eso si está claro lesionas, este te, te voy a preguntar que capaz te iba a preguntar Mati por eso cómo volvió Fabián Sadi? bien bien Fabián eh, empezó a entrenar La semana anterior a, a que el equipo volviera de gira, realmente con una eh, al principio cierta cierto temor eh, lógico después de un parate de tanto tiempo, pero fue ganando confianza la semana anterior y cuando llegó el equipo se reincorporó casi sin inconvenientes, así que bien por suerte estamos contentos con la evolución de Fabián así que ahora solo falta ponerse un poquito a tono para para estar en posición del perfecto. técnico ¿no? Martín te hago la última y, y ya te dejamos tranquilo eh, no hay problema Cordobés de Villa María no de Villa María ahí está de los pagos de los pagos está muy bien está muy bien eh, cómo está Adrián de su lesión en el hombro y sus problemas lumbares y mira Adrián eh, Está Adrián bien, y Bocha, ¿no? Claro. Adrián Bocha, sí Adrián está bien de la lesión eh, de su hombro es una tendinopatía que cada tanto le va a volver a molestar eh, son patologías recidivantes y sobre todo cuando uno realice el movimiento que la originó, puede volver a aparecer claro. eh, y de la lumbalgia, por suerte está trabajando con RPG con, con el licenciado Juan Martín, así que la verdad que ha tenido buena evolución eh, no esperemos que, que sigamos así no o sea, seguro te estoy diciendo esto ahora y, y me llama Adrián que que algo le pasó pero no, tranquilo es, tranquilo es lógico es lógico que esto pase no en, sobre todo en jugadores con con tanto esfuerzo físico como el que realiza Adrián seguro ¿no? seguro seguro Martín, te agradecemos muchísimo el contacto. Queríamos saber, hay que esperar hoy a la tarde, pero entre 10 o 15 días, por lo menos en una preliminar, este, se perdería un par de partidos, no es en el mismo lugar. Este, hablamos de Leo, Leo gutiérrez así que muy conveniente. Por el momento, el por el momento, mira, conociéndolo a Leo, sí. te diría que es solamente una distensión muscular y que va a querer jugar contra Boca. Te, te diría sin ver los estudios. Sí, claro. Eh, pero... después, y quién lo no para ahí. Claro, bueno. Ese es el tema. Vamos, eh, vamos a, a esperar los estudios como para dar una definición un poquito más real, ¿no? Claro, claro. Eh, claro. También depende cómo se sienta él. Seguro. Que, seguro. La, la verdad, no te puedo adelantar nada, Fabián, porque sería eh, realmente no sería correcto adelantarte no, no, seguro, eh, seguro. la realidad. Pero bueno, vamos, vamos a esperar. Conociéndolo a Leo, yo te digo que siempre quiere estar y que muchas muchas más veces está de la que no está. Así Te mandamos que, un abrazo enorme, Martín. Dale, chau, saludos. Chau, el chau. Doctor Martín Paredes, sí. de Peñarol de Mar del Plata, contándonos... Sí, sí, atento, la verdad que... Sí, sí, doctor eh, Paredes. Re, y re, muy responde, claro, además. claro, para hablar. El tema de Leo Gutiérrez, y además... Eh, confirmando aquello que contábamos que Fabián Sadi pudo volver jugó un par de minutos, 4.42 dice la planilla, sí. en la victoria 89-77 para cerrar informativamente claro, este partido que